Seguimos kermeseando acá en Radiocracia cuando van a ser las once y media de la mañana. En las últimas horas trascendió eh, el despido de la Secretaría de Cultura de la Nación de eh, Caloyán Santos Cabrera. Cualquiera podría decir uno más de los tantos despidos de este gobierno que practica la crueldad, pero tiene eh, datos que lo hacen todavía más importante. lo Vamos a hablar con Caloyán Santos Cabrera. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo va? Bien. Bueno, te despidieron de la Secretaría de Cultura después de que se supo que habías sacado la foto que permitió identificar al policía que agredió a Pablo Grillo. Contanos cómo te enteraste, cómo fue, qué es lo que sabes exactamente. O sea, o sea, eh, deciden no renovar mi contrato cuando iban claro. re Y todo sucede eh, en el mismo mes que pasa lo de Pablo Grillo, que pasa esa foto que se conoce y también por la la secuencia de cobertura fotoperiodística que yo vengo haciendo sobre las marchas, manifestaciones y, y todo eso. Entonces deciden eh, no renovarme el contrato y la justificación cuando pido las explicaciones eh, no es, me dicen que no es por mi trabajo, entonces ¿por qué es? Eh, porque estamos reduciendo personal pero tan personal que al único que de la parte de prensa al único que reducen es a mí uh -huh. ¿cuánto hace que estabas trabajando ahí? yo estoy trabajando desde el 2013 uh -huh. ¿Y, desde y... el 2013 en el Ministerio de Cultura o sea, entro con el gobierno de Cristina paso el de Macri, paso el de Alberto y bueno ahora claro Eh, eh, vos decías, eh, fue el único caso además, ¿no es que eh, formó parte de una tanda de despidos de esa jornada o de Exacto. estos días? Uh -huh. o sea, hay una tanda a los cuales no se le renovó el contrato ¿no? Sí. De otras de la CONAVI, de otras áreas los cuales no Otra le el contrato. Exacto pero, esos a los cuales no le renovaban el contrato, lo determinaron los propios jefes de esos lugares, Uh -huh. La cuestión conmigo es que fui el único de mi área a quien no le renovaba el contrato, y que mi jefe, mi, la directora de, de prensa, eh, María José, es quien debería decidir cómo es mi trabajo o algo, a ella le mandan, le dicen, este es, eh, no se le puede renovar el contrato. Y ella uh -huh. alega, por, o sea, ¿por qué? Dice, es irreversible, y es por reducción de plantilla. Punto. Entendido, hizo hizo el camino inverso la, la situación. Y, y vos, ah, est vos este ¿habías escuchado un run run al, algún...? No, no, para nada. nada. De hecho, es algo que sucede eh, dos horas antes que me llegue el mail, dos horas antes que termine el día. O sea, cuando eso, por lo general, ya lo sabes más o menos unos días antes, mira, se va a reducir otra vez. Incluso una de las cosas que me alegan es que no estaba previsto reducir... o sea ya han hecho un tajo tremendo, entonces algo que evidentemente pasa así. Y, y te pregunto, esto ya va más allá, pero ¿vos tenías que renovaciones contractuales todos los años? Sí, sí, sí, uh -huh. eso es eh, ah, otra, otra otra charla, de claro. toda la precariedad. Claro, la claro. De que sí, yo renovaba automáticamente todos los años como monotributista, tal cual. Eh, ya te dije. 2013 sí por eso por eso habría esa rama dejando en claro que es otra rama de lo que estamos conversando ahora pero es algo que venimos marcando la la desprotección en que gobierno, en que los propios gobiernos compañeros dejaron a trabajadores compañeros en, en, desde 2013 ¿no? en eso y este gobierno eh, lo empezó a hacer cada tres meses eh, y es más yo en toda esa volteada nunca nunca caía hace un año y medio entonces Eh, si no caí durante un año y medio, ¿por qué caer ahora? Y si me dices que no es por mi trabajo, ¿una reducción de plantilla para qué? ¿Y por qué a mí no a otros? ¿Me, me explico? Obviamente que no quiero que sean otros, pero, o sea, todo muy evidente. ¿Vos, eh, como fot fotoperiodista, trabajás solamente ahí en Cultura o no? ¿O estás, ¿Estás relacionado no, no, con otros medios también o de manera individual? No, no, no. Soy, soy fotoperiodista. A Cultura lo que hago es, como monotributista, ellos... Eh, tengo un contrato con ellos y le brindo mi servicio, como mismo lo hago con otros medios de comunicación, como el Destape, como Clarín como La Nación, donde he publicado fotos vivo de ser freelance como fotoperiodista Bien. como como estamos precarizados claro. la inmensa mayoría de mis colegas de la prensa que tienen dos o tres trabajos ustedes no solamente la radio, en varias radios van de un lado ¿Y, y qué, de dónde sos, eh, Calvian? de, sos, eh, de la... soy cubano. ¿Cubano sos? mira cubano, cubano eh, y llegué en el 2010 a hacer una exposición y una presentación de un libro de fotografías que hice. Yo estudié periodismo en la Universidad de La Habana, me licencié de periodismo, me dediqué al fotoperiodismo y a la parte docente, a la academia, en cuanto a comunicación, semiótica y fotoperiodismo. Y después acá, en el 2012... Eh, ganó una beca latinoamericana para hacer una maestría de periodismo documental en la UNTREF, y eso es lo que me hace quedarme más tiempo acá en el país y después, la ida venida, la ida venida uno empieza a quedarse acá ahora estoy casado, todo y Argentina es un puente y un país al que amo y lo siento mío Se, eh, Seguramente has estado cubriendo eh, más de una marcha en los últimos tiempos sobre todo los días miércoles donde donde acuden a, a reclamar y a pedir por sus derechos los jubilados y jubiladas eh, la marcha en la que eh, nace la foto eh, tu foto no esté eh, desenmascarando a ese policía eh, el día del, del bueno del, del, del tiro a, a pablo grillo eh, fue fue una de las más violentas te parece a ojo o por ¿Por ahí has estado en otras que han sido tan o más violentas que esta? No, para mí esta fue la más violenta. Ya yo te digo, yo llegué en el 2010, del 2010 para acá, siempre eh, pude tuve la suerte de trabajar de fotoperiodista, cubriendo. Ahí me empecé a curtir, eh, cubriendo marchas, cubriendo la cancha, la represión de, de los enfrentamientos de los, los hinchas, las barras con la policía lo de la reforma previsional en el 2017, o sea, como que tengo una experiencia de esto, y sin lugar a dudas, y no solamente lo digo yo, hay colegas míos que me dijeron, eh, esto me da miedo, gente que cubrió el 2001, y eso parecía eso. Entonces, para mí fue la más violenta, yo de hecho sentí algo que no había sentido antes, y es que eh, yo ahora, ese día, mientras estaba cubriendo, yo sentí miedo. Me resguardé porque dije, uh -huh. espérate, porque disparaban para todos los lados. Y después lo de, después de enterarme lo de Pablo Grillo, Eh, o sea, me entró un escalofrío Porque perfectamente lo de Pablo Orillo Pudo haber sido yo, cualquiera de mis colegas Cosa no, que eso no lo sentía ¿Lo conocías a Pablo? No, no lo conocía uh -huh. y, y Caloyán, ¿y qué sentís ahora? En estas horas, después de, de, de que Como sucesión de todo eso que contás Encima te cae el despido Te quedás sin laburo eh, en, ¿En qué... ¿Estás ahora? ¿Qué aliados tenés? ¿Qué, qué abrazos recibís? A ver... Mira, eh, ahora me confirma que... Ahora me confirma que estuve en el camino correcto, que es un orgullo, un inmenso orgullo ejercer mi profesión como fotoperiodista, y que es incluso, me siento orgulloso de todo lo que hice, no me arrepiento, y que si ese fue el precio de este despido, ese despido es una medalla, la verdad si se quiere, y que si gracias a mi foto, como a la de otros colegas, si puedo hacer justicia como Pablo Aurillo, que ahí hubiese podido estar yo, yo la noche que encuentro esa foto, que casi estoy seguro que tenía la foto que podía determinar que iba defenderme, de uh -huh. esa madrugada, miedo, por la historia de este país, por lo que le pasó a José Luis Cabeza, por un montón de cosas. ¿En, en, ¿en su... qué? Contame, te, te <risa> interrumpo un poquito, pero contame el, el, la cocina de eso, a ver, desde que ocurrió el hecho, ¿cómo...? ¿Cómo fuiste hasta que diste con esa foto? No, no, no, fue... Yo hice la cobertura, se publicó en varios medios, pero eh, no tenía esa foto. Yo no, incluso no la subí a mis redes. claro Y al otro día lo del laburo del mapa de la policía uh -huh. que detecta dónde sale el disparo eh, yo ahí veo eso y digo, espérate, yo estaba paralelo a dónde sale ese disparo. Y empiezo a buscar en eh, las fotos que había hecho. Uno hace cientos de fotos Y busca rápido, la manda en el momento con esta entidad y después se olvida, ¿no? no vuelve a ver esos archivos. Por suerte no había borrado la tarjeta. Y ahí estuve hasta las 4 de la mañana buscando, buscando, y mirando los metadatos de la foto, acá, allá, mirando lo que había hecho. Y encontré la foto y digo, creo que tengo, pero no podía ser irresponsable decir, es este, porque realmente no tengo en el momento que dispara y la hora, lo tengo un minuto después. Y ahí fue que dije, ¿qué hago? ¿Lo mando? Me dio miedo... Y después dije, no puedo ser tan cagón, tengo que ser fiel a la profesión que ejerzo, cómo salgo después a hacer foto cómo le miro la cara, eh, que hubiese cómo le miro la cara cuando me encuentro con Pablo brillo en la calle, que esté bien, o con mis colegas, y dije, que sea lo que sea, y entonces ahí publiqué en mis redes sociales lo que yo creía que podía haber sido dejando objetivamente de que no, no, no se acierta, sabía que era ese, y el mapa de la policía lo toma, junto con otros, junto con, con otros trabajos de otros colegas, y son los peritos quien terminan eh, eh, o sea eh, probando que la foto que yo tengo es el gendarme. Bien. Mm, Calo gracias por el contacto. Y te, te repito una pregunta que por ahí te interrumpí yo mismo cuando intentaba responder. En este momento, ¿contás con algún respaldo, no sé si gremial, sindical, de otros sectores? Sí, sí. Gracias a ATE, que está ahí, gracias al gremio de fotoperiodistas, a Argra, y es increíble la cantidad, la cantidad de mensajes respaldatorio incluso de mi propio lugar de trabajo, no solamente de mis colegas, sino, por ejemplo, eh, con ministro con lo que trabajé, me escribió y se solidarizó tanto Tristán Bauer, de la gestión pasada, como, por ejemplo, Pablo veluto que fue eh, el ministro de Macri y con el cual trabajé ahí, así que eh, sí, bien gracias de vuelta te mandamos un abrazo y si quieres agregar algo más está está el micrófono Hola. abierto eh, que simplemente sí, esto es algo no me quedan dudas que, que es algo eleccionador que no va por mí que va por nuestro gremio y, y que eso no nos debe movilizar y fuerza pablo que donde lo quiero es poder encontrármelo en la calle haciendo foto dale ojalá que sí va a pasar eso y también Este tiempo oscuro se va a terminar en algún momento. Gracias. Gracias. Caloían Santos Cabrera es fotógrafo, fue el, el laburante de, de la prensa gráfica que identificó al policía que arrojó esa granada de gas lacrimógeno de un modo eh, contra toda regla, pero además sabiendo que podía causar lo que causó e incluso algo peor en la humanidad de Pablo Grillo.